¡Divertida! Nos han sorprendido. Esta es la de Elvis Presley. The new e 4 y con. Can't help falling in love with you. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Y ahora vamos a pasar un rato estupendo con Guam. Hasta 1984. Guam、wow, es número uno en la lista británica de álbumes durante dos semanas con el disco Make It Big, que también lo consiguió en la lista americana y en el que se incluyen canciones tan potentes como este Everything She Wants y el clásico. Ese mismo año, Juan, son número uno en los Estados Unidos con este Wake Me Up Before You Go, -go" que fue su primer número uno y lo mantuvieron durante tres semanas. ¡Vamos a disfrutarla! ¡Vamos a disfrutarla! We'll go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm. Con r <Ricky> you know i ムアル g a r c バ a I see the magazine working at Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, n o w make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama shit's on.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 Devil. I'm all about that i t c En Canarias, en directo en XFM, es tu show de la tarde en el que lo pasamos en grande contigo. Y contigo, y contigo. Y hoy queremos que nos digáis qué récord guines tendrían que darte a lo más tonto, o bizarro, o divertido o sorprendente que hayas hecho nunca, ¿eh? Va, tenemos a nuestro amigo Quintana desde Menorca. Buenas tardes, aquí Quintana de Menorca. Sin discusión para mí, el trofeo de Guinness del más tonto del mundo. Fui a un desguace porque me faltaba una rueda de una Ford Courier y cogí una rueda que no era de la rueda de mi furgoneta、oh, y me la llevé. Y no pagué, evidentemente no pagué pensando que la había robado. ¿Cuál fue mi ilusión? Que cuando pinché, esa rueda no entraba y le digo l p e s a los tornillos, los pasadores, para meter la rueda.、Ah, Me cargué la rueda, los pasadores y todo. El trofeo para mí, por tonto. De Guinness, total. ¡Un palo! ¡Un palo! Buen p r o b r a m a Ricky. Un abrazo desde Menorca. Un abrazo, Quintana. Bueno, tú lo has dicho, ¿eh? Para ti el premio. Te fuiste a por lana y saliste t r a n q u i l a o p e p i desde m a l a n a Buenas tardes. Pues、Hola. yo creo que a mí me tenían que haber dado un récord también. ¿Ah, sí? Una estatuilla. Ver, ¿por? Porque cuando yo tenía 16 años、sí. no quise estudiar y mis padres me metieron en un taller de costura ay, ay, ay. y tenía que coser desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde、oh. kilómetros y kilómetros ay, ay, ay. de volantes de trajes de gitana. <risa> una exageración. Bueno, besitos para todos. Bueno, besitos. Te voy a hacer una pregunta, de todas formas, p e p i ¿De verdad creías que lo de estudias o trabajas es una pregunta? No, no, no, no. Eso cuando viene en boca de tus padres es una amenaza. Todas las tardes en Kiss.、Yeah. Play Kiss. Come on. クリスフェム。 i o lame. Fíjate tú que ya estamos entrando en el tramo final de la tarde. Qué bien lo pasamos. e h Si te acabas de incorporar porque estas son tus horas, bienvenido. Te acompañamos en las últimas horas del día de la vuelta del trabajo para ponerte la radio del coche en órbita. ¿eh? Y hoy, que estamos pidiendo a nuestros queridos oyentes que nos cuenten por qué creen que deberían tener. un guinness un récord guinness p、pues, u e s e l acto más tonto bizarro divertido sorprendente vale venga v a m o r os con nuestro amigo benito desde tomelloso pues lo más grande que he hecho h e yo fue una vez jugando a los militares nos subíamos a una altura de a lo mejor unos 50 60 centímetros saltábamos rodábamos y hacíamos como que disparábamos s p u e claro yo quise ahorrar tiempo y me tiré de cabeza para rodar <risa> Y rodar te rodarían los ojos fuera de las cuencas, s ¿eh? Adjudicado Guinness a ese pedazo de porrazo. <risa> bueno, nos vamos ahora a Instagram. JuananeC2ASL. Me encantan vuestros n i c k s no sé si se l o he dicho alguna vez. Dice: Yo me fui a Madrid a conocer a una chica con un equipo de fútbol sala femenino. Y él dice: El más femenino era yo. Dice: Estuve con ella dos minutos porque se aplazó y de vuelta a Donosti otras seis horas de camino.、Pff. Amigo Juanene. Ya se sabe, lo bueno s i breve. De todas formas, para ti el Guinness al más panoli y la camiseta te la vamos a mandar en rosa. <risa> bueno, y ahora、no、van nuestros tres temazos en línea para terminar la tarde. Van a sonar Lil Lel de Jean-Marie de Quay, Never Ending Story con el gran Limal y ya, inmediatamente, Out of Reach de Gabriel. ¿Esto es? Leiki con Ricky García. A viernes de 5 a 8,、Bien. una menos en c a n a r i a s Con Ricky García. Peace.、We'll Sigue、sí, bailando y rompiéndonos la cadera. El equipo de Playkiss se va a recuperar fuerzas. Sí, porque mañana de nuevo a las 5, las 4 en Canarias, estaremos aquí. Y recuerda que mañana es nuestro Dedication Day, que me encanta conversar con vosotros. Sí, abrimos nuestras líneas de teléfono y este micrófono todo para vosotros, para que dediquéis la canción que os dé la gana a quien queráis. Y eso sí, nos contéis algo divertido, ¿eh? que queremos pasarlo bien. Y llegó el momento. El momento de teletransportarnos hasta la isla de los acantilados de los gigantes, del paisaje de lagunetas, del Museo de la Naturaleza y el Hombre, del Castillo de San Andrés y, por supuesto, de su observatorio maravilloso en el Teide. Sí, nos vamos hasta Tenerife, porque ahí está nuestro amigo Franco que se va a llevar este altavoz fantástico con los amigos de n a s i System. 102.9 en la FM. Bueno, saludos del equipo Leo Garriga, Víctor Álvarez, hoy con nosotros Daniel Relova y un servidor, Ricky García. Y por supuesto, te quedas con la mejor música del mundo, con la de Kiss. Hasta mañana, amigos. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Prides I k e a knife, it c a n c u t d e e p inside. Words are like w e a p o n s they would. my heart you walk out that door i swore that i